publicitario Buenas noches, esto es Bomba de Potasio, son las 12 de la noche y 2 minutos estamos hasta la 1 de la mañana somos Flore Chetto y Pablo González y los vamos a acompañar este ratito Hola a todos, Chao a, a otros, no puedo hacer las dos cosas a la vez, perdón, no, es, difícil <ríe> es hacer. muy difícil, dije hola y quería decir chao? Sí. es raro empezar diciendo chao en un programa también. Pero el chao va para la Sociedad de Impostores que recién acaban de terminar su audición de todos los domingos a las 11, ese es el horario de comienzo, y nos entregan el estudio como corresponde, todo muy limpio. En perfectas condiciones, sí. Sí, dentro de... Las posibilidades, ¿no? Lindo programa, además. Sin duda. Lindo programa fue el que tuvimos el domingo pasado. Estuvo bastante lindo, ¿eh? Mandamos nuevamente el saludo para Mermelada de Morcilla, que probablemente no esté escuchando en este momento, porque él es una persona que se acuesta muy temprano, pero de cualquier manera, bueno. Pero hizo el esfuerzo de estar despierto y acá el domingo pasado. Sí. Así que le mandamos un saludo igual. Sin duda. Bueno, y esperemos que hoy no sea la excepción, que hoy también tengamos un programa ameno, agradable para todos aquellos que se hallen en la audiencia. Eh, si nos quieren escuchar, bueno, lo pueden hacer a través de FM Fénix en la 100.3, siempre y cuando sea por su aparato de radio transistor y estén en la región metropolitana Norte del Gran Buenos Aires, pueden sintonizar el 100.3 del dial, si no, a través de fmfénix.com.ar También eh, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook, que se llama Bomba de Potasio, uh -huh. y si no, también a través de los teléfonos. Estaría bueno que sonar el teléfono de vez en cuando, ¿no? El problema con el que suene el teléfono en este momento es que el teléfono está al lado de la operación. No, que de... suene durante un tema, esa es la única condición. Ah, bueno, sí, si sí, quieren llamar mientras esté sonando música. Si no, también va a ser bien recibido, ¿no? No demos la impresión de que no va a ser así. Por eso los decimos. Sí, sí, sí, digámoslos. <risa> 4798-9454 y 4793-3510. Uh -huh. Disquen sus teléfonos Si desean comunicarse sí está sonando la alarma de los muchachos de falso sí. Impostor No, falso Impostor es un programa de otra radio No, es verdad Sociedad de Impostores, perdón Sonó muy parecido Tiene, tiene una semejanza el nombre, por eso la confusión, claro Eso fue la, la, la explicación de Perogrullo lo que acabo de hacer La, la redundancia ha sí. llegado a su máxima expresión Pero bueno, en fin eh, Venimos de ver eh, un despliegue de, talent de talentosa juventud Si se me permite la... la. Un montonazo de juventud. ¿no? Mucha juventud. Estábamos recién, hasta hace pocos minutos, en... Bueno, no tan pocos minutos, más bien varios minutos. Estábamos en, en Warhol, un bar acá de la zona, donde se estuvieron presentando JFK, que es nuestro amigazo Juan Francisco Raggio, que le mando un gran abrazo, que me dijo que capaz se, se va a pegar una vuelta. A estar, a, a simplemente a visitar Buenísimo Así que si es así lo revisaremos con brazos abiertos Que estuvo tocando sus bonitas canciones Y después de ello tocaron Shiva y Los Marcianos Que son fundamentalmente dos muchachas Que tocan en otra banda llamada Fedas Que es una muy buena banda de rock eh, Y estuvieron tocando con unos invitados y son, son pibas de poca edad Tienen como 10 años menos que yo Sí, eh, hablamos de ellas en el programa pasado, me sí, parece exactamente, porque Mermelada de Morcilla y Los Chingajefas Estuvieron presentando el jueves eh, anterior al pasado O sea, no el próximo pasado, sino el que le vino antes Complicado Sí, sí. Bueno. ¿Hace dos jueves? Exacto <risa> Hace dos jueves estuvieron presentando junto con Mermelada de Morcilla y Los Chingajefas eh, Pero en plan Fedas No en plan Shiva y los marcianos Y estuvieron desplegando ahí su, su rock Y hoy estuvieron desplegando su Cosa más Su cara acústica sí Es la única que conocí igual hasta ahora Pero, pero gran talento bien, ¿eh? he de decir eh, Y uno pone en perspectiva El momento De sus propios 18 años Yo no estaba haciendo cosas tan interesantes Yo eh, no sé si sabía Yo era olímpica a los 18 No es poca cosa pero, pero olímpica algún... académica Sí, sí. De, de química, pero son olimpiadas igual. Está muy bien igual, ¿eh? Está, está sí. bien. Eh, no, no era algo... No sé, no es algo tan atractivo como tocar la guitarra, pero... ¿Pero te, te brindaba orgullo? Sí. Eso es lo sí, único que debería sí. alcanzar. Y sí, porque llegué a una instancia nacional y, y viajamos a Córdoba a, a representar a nuestra escuela en eso. Y nos alojaron cuatro días en un hotel... ...el Hotel Lucy Fuerza... ...bien peronista... Sí, claro. ...buenísimo... ...del, del gremio... ...buen, peronista, sí... ...sí, sí... Eh, ...y ahí, bueno... ...no tuvimos un resultado muy... ...digno de, de premios o menciones... ...pero fue una gran experiencia... ...y qué tan bien fueron, igual... ...y... ...dentro las de... ...las Olimpiadas son así... ...vos te presentás primero a las metropolitanas... Uh -huh. ...y si pasás... ...si te va bien... ...pasás a las instancias regionales... ...y si pasás a esa instancia... ...pasás a la nacional... Que fue lo que llegaron. Que fue lo que llegamos, o sea. Ah, bueno, llegamos. El vi, objetivo era llegar ahí. El mérito ya estaba cumplido sí. en el momento en que viajaron a Córdoba. Claro, y el chico que ganó, eh, me acuerdo que tenía una, una corbata <risa> con la tabla periódica. Era como los, ah, los muchachos de, de Big Bang Theory, pero antes de que existiera ese programa. Claro, tal y cual. Sí. Bueno, claro. pero bien, muy comprometidos, ¿no? Como realmente una, una pasión. Era eh... muy gracioso todos los chistes que. Escuchabas en los pasillos del hotel, o pegábamos carteles, una ñoñada hermosa. ¿Qué tan lejana estás de esa flor de 18 años? Es, es, unos, unos... No, pero no en tiempo cronológico, digo que en, en una sensación, digamos, más, en una cuestión más etérea. ¿Qué tan lejana te sentís? No sé Aquella que... persona que concursaba en las Olimpiadas de Química. Y también hace otras cosas, ¿no? Pero Eso, no, es, eso, es, lo más, eso es lo más remarcable, me parece. Eh, y, y un poco lejana Pero, pero igual de aparato Eso no, no se me va a ir nunca ¿eh? hmm. Eso ya está No, es one, once aparato, always aparato Sí, ¿no? me encanta sí. Y ahí estabas no? entre aparatos Entonces era muy, muy cómodo Claro, estabas en tu salsa Yo a los 18 estaba trabajando Impermeabilizando cámaras de telefonía Las cámaras de telefonía son básicamente como las cámaras sépticas Pero por ahí en lugar de pasar mierda Pasan el cablerío de la telefonía ah. Y, de, y de, de la televisión por cable Y de la fibra óptica y todo eso Entonces yo me bajaba con un mameluco Primero tenía que venir un camión atmosférico Succionar toda el agua Agua eh, con mucha materia fecal Y otras <risa> claro. cosas Yo me ponía un mameluco, me bajaba ahí y tenía que impermeabilizar eh, las grietas. Eh, trabajaba para un, para un muchacho que um, era tercerizado por las empresas de telefonía para realizar esta tarea. Claro, todo re tercerizado. Ya. Fue uno de los mejores trabajos que tuve en mi vida. No sabes sé si lo bien que me pagaban. Tenía 18 años y yo me sentía que era un campeón porque podía cubrir todos mis gastos y más. Mirá qué bien. Sí, nunca ¿Y más. Y usaba mameluco. Traté. Usaba mamelucos, ¿No? sí. Interesante Sí, me sentía, me sentía como el otro yo, como petinato Me sentía como todos aquellos que algunas usaban mamelucos Pero no, eh, lejos estaba de, de desarrollarme en un área creativa O de verdadera expresión, ¿no? Estaba entre la mierda, literalmente Como, como las películas de... ¡Ay, se me fue el nombre! <risa> Transpotting... No me, me olvidé el nombre del director, qué eh, feo, ¿eh? Billy. Man, Qué feo. Man, Pero siempre hay una referencia a la mierda en sus películas. ¿Cuál, ¿Cuáles otras tienen? Eh, ¿Quién quiere ser millonario? Slamdog Millionaire. Ah, claro. Que se cual. cae directamente en la caca. Sí, es verdad. Sí, en la letrina que tenían ahí, sí, tal cual. Eh, ay, me da me me carcomer la cabeza no saber el nombre. Danny Boyle. Danny basta. Boyle, basta. Bueno. Tuve que. ¿Qué dije yo Billy? No, cualquiera. Sí. sí bueno, bueno, no estaba tan lejano. Estábamos por ahí. Iba a ser un problema si no lo solucionábamos. Si no buscábamos el nombre iba a ser un problema. Ya, y... ya fue un problema, ¿no? Que no saliera, ¿no? Mm. Bueno. Pero no, pero mis 18 están muy lejos de eso. Igual volvería ¿eh? a ponerme el mameluco, te digo. Pero a tu edad. Sí, sí, bueno, sí, inevitablemente. <risa> solo el mameluco, no volverías al momento. No, nah, no del todo. No, no tengo el romanticismo del pasado. No tengo el síndrome de, de medianoche en París. Sí, creo no tener Yo creo menos. que tampoco. Me Igual que... es distinto de medianoche en París. Él quiere. Él está de la misma edad, pero en otra época. Yo acá te digo si querés volver a tus 18. No, no, no volver. No, claro, tal cual. Yo entiendo. estoy muy bien así, la verdad que prefiero no. No volver Yo creo que a los 18 igual la pasé súper bien Pero creo que las mismas haciendo, O sea, realizando las mismas actividades que hice a los 18 Teniendo la edad que tengo ahora Que es 50 Que es, claro, <risa> mil, 50 mil no, no las disfrutaría tanto No, tengo 28, Son, es una década Me parece que si uno se sigue sintiendo... Es la década ganada Bueno, <risa> si, si así ¿Por deseas ¿Por qué no? Verlo, ponele, ¿por qué no? Che, pará, en serio, ¿no? O sea, ¿que tengo tantos años como el kirchnerismo tiene poder? No, tiene más el kirchnerismo. De, digo, o sea, desde los 18 acá... Te... No, pará. Porque ya la década ganada fue eh, 2013. Ya ahora serían uh -huh. la docena ganada. Claro. Medio raro queda. O sea, que esas fueron mis primeras elecciones. La primera vez que voté fue para esa presidencia, ¿no? ¿Esa sería la cuenta? No. para. No, es que la primera vez que votaste presidente, ¿no tenías 20? Ay, no sé, no sé, Flor, no sé. No me salen... Vos sos la Después no hacemos nuestro. los cálculos, yo voté los 18. Vos sos la olímpica, no yo. Claro. No, es que yo voté... A mí me coincidieron las elecciones presidenciales con mis 18 años. Y como no tenemos la misma edad, a vos no te coincidieron con los 18. Che, hablando de eso, ahora dentro de poco son las elecciones. Yo voto el domingo que viene en mi ciudad. Eh, yo creo que también. Yo igual no, no voy, así no, que me pero, da lo mismo Pero vos no votás. No voto no, Sí, ¿cómo que no? Ah, no, no, no No, claro, no están desdobladas las de provincia No, no, no, das no, razón, das razón Yo no voto ¿En serio no, no acudís a votar? No, no, de ninguna manera No No, no, yo esos problemas no los tengo no más que ¿Qué que, problema? Yo voy, a perder una, voy a perder una tarde de mi vida en tirar un papel a, la, a, un, a un cartón, no, de ninguna manera No es perderlo igual Para mí no es, Y tampoco se te va la tarde Pueden ser 10 minutos Yo voté una vez, que fue la primera, y la siguiente dije, no, esto no es para mí. Algunos lo llaman irresponsabilidad civil, yo lo llamo individualidad. Yo lo llamo, yo lo voy a dejar en, sos muy especial, listo, <risa> no te voy a decir nada más. Porque si no me, me tendrías que putear, entiendo eso. Un poquito. Un poquito, qué sé yo. No, igual yo, con esto no quiero decir que nada, ¿no? <risa> No, no, no, quiero, no estás diciendo nada. No estoy diciendo nada, en efe, eh, de, claro, de efecto no estoy diciendo nada. Digo, no, no pretendo como imponer una bandera y una postura diciendo que yo, simplemente yo no voto. O sea, no, no pretendo darle más trascendencia que claro, eso. ¿No estás alentando No. Al no voto? No, no, no podría. Primero porque sería apología del delito y, no, y nos bajarían de, de del aire. Y están todos ahí escuchando, ¿sí? ¿sí? Están ahí listos para bajarnos. El afca sí. está con un satélite... Sí. Están buscando sí. la excusa para que no estemos al aire. Porque somos muy dañinos, somos muy revolucionarios, nadie nos quiere en el aire. No, pero, po, está en serio, ¿qué a andar haciendo ahí como un boludo. Tienes que estar parado en una fila, lleno de gente. está lleno de gente. Se llena de gente. ¿Sabes cuántos González hay? Yo soy González, yo voto en una mesa que van todos los González, está todos, lleno no, de gente. No, pero todas las mesas tienen el mismo, la misma cantidad de personas, ¿no? no pasa por cuán común es tu apellido. Bueno, para el caso es lo mismo porque ah, no Las veces que fui No, la vez que fui, en realidad Lo noté demasiado repleto de gente Dije, esto no es para mí Pero igual, pasa que viene también por, por Unas cuestiones muy personales que yo creo que Independientemente de quién esté De hecho, en el poder, en realidad No cambia tanto, sino que más bien Se determina a partir de De, de grandes grupos económicos yo, A mí no me gusta nadie <risa> Yo creo que es un buen momento para que te cuente que yo fui presidente de mesa una vez. ¿Por voluntad? Que en realidad, no. Ah. Me llegó el telegrama. Claro, ah, no, por voluntad sos fiscal. Presidente no. Claro, que eso es partidario. Es partidario, sí, sí. Presidente sí. no. Y como hubo balotage, fui dos veces presidente de mesa. Claro. Es una gran experiencia, igual. Me pagaron tan poco, me acuerdo, que la segunda vez ni fui a buscar, eh, tenías que ir al correo a cobrar. A cobrar la guita y no fuiste. No fui porque, o sea, se me pasó porque era ...tan poca plata... ...representaba tan poco... ...¿te que... acordás cuándo era? ...no, porque fue hace... ...cuatro años... ...ah... ...y no, no sé... ...era poco... ...pero fue una gran oportunidad... ...de, de cagar a pedos a la gente... ...de tenerlos a raya... ...a los fiscales... ...eso es divertido... ...te da una sensación de poder... ...sí, de, sí... De, ...de dominio por sobre el otro... ...claro, porque cuando hay que contar los votos... ...uno tiene sus... ...sus asistentes... ...y los fiscales no... ...no tienen que tocar nada... ...y están ahí rebuitres... Y vos le decís, no, todos contra la pared o lo que sea. No, claro, déjame a mí acá. Los ubicás en su lugar. Los ubicás, sí, son insoportables. Mm. Todos. Ah, oh. oh, qué ambiente en el que no quiero estar. Realmente. <risa> te escucho decirlo y me, me, me, me pongo triste. Mm. Es que tampoco fue la experiencia de mi vida, pero te llevan comida. Como que tenés algo medio de. Mi vieja refugiado fue, mi, vieja fue presi mi vieja es extranjera, es española eh, O sea que no puede votar a presidente Pero sí puede votar eh, intendente Y creo que gobernador también eh, Y fue una de las primeras que fue a votar en unas elecciones Y la enchufaron ahí como Ah, claro claro, viste no cuando, había nadie. cuando no se presenta sí. el que es el presidente El primero que llega es tipo, bueno Vos sos el presidente Y eso le pasó a mi vieja Y nada, mi vieja sí es Cortele de RK en, en democracia, y las instituciones que Está bien, ¿no? Insisto. A mí me caben también Perdón No, a mí la democracia... Sí. No, se nos a... va Me parece que se nos va el programa A mí, a mí la democracia me gustaría si, si creyera en la humanidad Pasa que no Me parece que, que el humano está perdido Entonces, por eso Por ende no creo en la misma Pero bueno, sí, tal vez No, no, no, no es arena a otro costal eso eh... Y mi vieja la flasheó Le encantó Pero se tuvo que clavar ahí todo el día O sea Tuvo todo el puto día ahí Para mí es demasiado un día de tu vida Eso fue, a mí se me hizo muy largo, porque son más de 12 horas, porque uno tiene que contar los votos, todo hacer todo el trámite, toda la burocracia, pero es una experiencia interesante, eso no lo voy a negar. Claro, ah, ¿te gustó haberlo vivido como para Sí, ver? me tocó en un momento que no me, no me significaba un drama hacerlo, digo, al lunes siguiente solo tenía que ir a cursar y, y como mi escuela... Era, también el lugar donde se votaban, no había clase. Entonces es estuve, el, el lunes fue mi domingo, y listo. Claro. Porque si no, perder un domingo y que el lunes sea el día laboral, sí, ya, para matarse. Ya es un poco... Pero aparte es eso, ahora te cae el domingo. A mí los, para mí los domingos me encantan. Yo sí, no, sí. no tengo la... Te lo rebajo. Te lo rebajo. Claro, te Te lo Te lo Te Te sacan 24 horas, muy, bueno, no, no enteras, pero te sacan una porción de esas 24 horas que son muy decisivas en el bienestar. Es como que no estoy dispuesto a negociar un domingo por... Claro. Si es un martes, capaz que sí. nada tampoco. Tampoco. No. Nada, vos. No, los martes laburo todo el día, aparte. Sí. Che, no sé si desarrollamos algo que vamos a estar hablando en, en próximos bloques o si directamente vamos con un poquito de música. No. no tampoco tengo una postura con eso. Bueno. Yo, yo sé lo que te voy a decir, pero si no si no vamos a la música y listo. Si ya tenés... Algo ahí en la gatera Tengo la, la, las dos primeras piezas musicales de, de La Velada Y más luego, bueno, seguiremos escuchando otras cosas Intercalados con temas a desarrollar Y bueno, vamos en plan de escuchar música Eva, Suena Radiohead Es el disco Kid A con Everything In It's Right Place Sonaba Morphine con Cure for Pain y nos daba la apertura para este segundo bloque de bomba de potasio aquí en FM Fénix. No sé tú, pero yo tuve una gran semana. Mira, mi semana fue bastante buena, de hecho, también. Mira qué bien. Tirando, ponele, ¿con cuánto se aprueba? ¿Cuatro? ¿La semana? Sí. Bueno, sí. Ponle un 6, un 6-7. Es un montón, para mis parámetros al menos. Sí. Eh, una buena semana. Sí. Estuve tocando, yo eso siempre es bueno. Fue bastante divertido. Eh, eh, el trabajo bien. No tuve que contactar con muchas gentes. Bastante bueno. Yo empecé la semana el lunes. No, porque empieza el lunes, no, P no el domingo. No, no, está claro. El lunes a la mañana aparece abajo de la puerta de mi casa una postal. Ajá. Que me mandó un amigo mío desde Copacabana. Ajá. Sí, es, es... genial. Perdón. Es algo poco común. Copacabana es Cuba. En Brasil. Brasil, okay, listo. Eh, él me, él dijo hace como dos meses que se fue de viaje, empezó por Brasil y quiere llegar hasta Estados Unidos, me parece. Ambicioso. Eh, él tiene comentó, un plan o no creo que está ahí viendo tiene, tiene plata y tiempo, ¿no? Lo fundamental, lo fundamental para un viaje. Y él preguntó por Facebook si alguien quiere una postal, a lo que yo le dije por favor mandame una postal desde donde sea, hagamos eso. Y sí, parece que la mandó hace dos meses. <risa> la mandó en febrero más o menos y recién y ahora llegó ahora en, en abril, sí. Divina. Y él es un amigo con el que tenemos como una relación medio especial Porque no nos vemos casi nunca Él es un amigo de la secundaria Que además se quedó libre Pero igual seguimos en contacto Y hace mucho viajó a Chile Cuando yo todavía no conocía Chile Y le dije así, medio al pasar Tráeme Manjar Colún Que es una marca de dulce de leche allá de Chile Aclaremos para aquel que esté escuchando Que en Chile Le dicen Manjar al dulce de leche, sí Eh... Y un día me encontré con el manjar Colón en mi casa. Me lo había comprado y me lo había, me lo había dejado ahí a, a mi madre, en mi casa. ¿Cuál encomienda. Sí, genial. Y, y ahora, es bueno, la postal. Muy bien. Te hago un paréntesis y vuelvo al manjar. Eh, ¿Sabe muy distinto a un dulce leche que se pueda comprar acá? No, no, no para nada. Mismo. Sí, es más, creo que al verano siguiente viajé yo a Chile y comí, probé allá el manjar y todo. No, no, es, es lo mismo. No, quizá hay marcas mejores, peores, pero... Tienen muchas palabras distintas para... En México le dicen cajeta, dulce de cajeta, al dulce de leche. Ah, no sé qué tienen dulce de leche. Sí. Medio claro. fuerte el nombre. Y sí, porque le hace pensar a uno en la vagina. Porque acá le decimos cajeta a otra cosa. Claro, exacto. Bueno, pero no, no, esto, pero la postal, perdón. Volviendo a eso. Nos quedamos con el dulce. Sí, me quedé pensando en el suelo. Mermelada de morcilla, sí. dulce de cajeta. Dulce de cajeta. Todo. Podría ser una fecha de un festival. Podría ser una banda de tributo. Sí. Dulce de cajeta. ¿Por qué no? Aunque bueno, no. Bueno. Para, para nuestros hermanos latinoamericanos, podríamos cambiarle el nombre. Bueno, el lunes llegó la postal y el miércoles empezó el bafisi. Uh -huh. Que también es razón de, de alegría para mí. Porque es un festival de cine, y a diferencia de los festivales de música, me gusta ir. Claro. A los festivales de cine me encanta ir, siento que están bien organizados. ¿Qué sé yo? En un festival de música, ¿viste? para mí te la pasas esperando, estás parado, como decías vos de las elecciones. La gente es muy tenés, ruidosa. Tenés hambre, todo es caro, la gente es muy ruidosa, te insolás, pasan cosas. Y aparte es como que... en. en Mucha transpiración. Pasa mucho en, en lo que uno creería que es poco tiempo para que pasen tantas cosas. Pero a su vez, ¿esperás? Sí, pero yo ver cuatro bandas seguidas es algo que no me cierra. No, a mí tampoco. Ya no, antes sí. Pero acá... A la diferencia del, de uno claro. de los 18. A mí sí. ya no me cierra ver cuatro bandas juntas. A mí tampoco me termina de cerrar, pero bueno. Acá ver tres o cuatro películas por día también es bastante, pero... Pero a mí me gusta Sobre todo porque la película tiene un horario Vas y está, te sentás Y sucede eso Sobre todo, claro, en estos festivales que prohíbes películas que a nadie le interesan Te sentás y no tenés nadie a los costados Es lindo, es lindo estar solo en el cine eh, Así que estuve viendo, estoy viendo poco para lo, que, para lo que suelo ver En relación a otros años Sí, sí en relación sí, a un promedio de 3, 4 por día Ahora, este año vamos menos Pero vimos alguna que otra cosa interesante Como te contaba el otro día Pude ver una película de Kevin Smith En la pantalla grande Sí, a ambos que nos gusta no. bastante Kevin Smith Todavía no lo hemos volcado aquí en Bomba de Potasio En el programa, todavía no, no se ha plasmado eso Y vos ya me comentaste algo Fuera de aire Terrible Sí, debo decir que no me sorprende Me desilusiona, pero no me sorprende Lo que me dijiste No sé Si sí, ¿habías visto el trailer de la nueva película de Kevin Smith? No. La película se llama Tusk, que significa colmillo. Y yo te cuento lo que viene en el trailer. Así que no, no, no hay lugar a queja de, ay, me arruinaste la película. No, igual basta con, sí. con el coso del spoiler. Sí, <risa> sí, sí. La, la jodita del spoiler. Ya está, basta. claro. No te, no... Están sobrevaluados los finales, ya de por sí. Sí. Eh, Pero bueno. con, con honrosas excepciones en las que de verdad El giro dramático hace Los verdadera sospechosos mella. de siempre sí. Por ejemplo sí. El club de la pelea el otro día a hablar, hablábamos que. Sí, yo la vi sabiendo sí. el final bueno, y bueno tampoco bien. es la gran cosa Pero probablemente la hubieras disfrutado de otra manera Si no lo sabías Sí. Justo con esa película O oh, Sexto Sentido oh, sí. No está bueno Si te, te cuentan lo que pasa En otras es igual Pero yo no te voy a contar el final acá Para nada, te okay. voy a contar en el trailer, <risa> lo que pasa es que hay, hay dos chicos que se dedican a hacer podcast, uh -huh. que, que él lo explica, uno de los chicos lo explica en la película, es como un programa de radio, pero no sale en la radio, sale en internet. Y que uno puede escucharlo cuando quiera. No, claro, ellos lo graban, no hay, como no hay un intercambio en vivo, como lo está pasando a nosotros ahora, ¿no? Que nadie uh -huh. nos dice nada. Hay podcast en vivo, <risa> claro. Es bastante parecido a esto. <risa> es bastante parecido. <risa> sí. Eh, hacen podcast Y lo que hace uno de los personajes Es entrevistar A distintas personalidades Con historias interesantes Y después va y lo cuenta en el podcast Entonces el tipo viaja a Canadá Para entrevistar a otro chico Que por H o por B <ríe> No puede entrevistarlo Y se encuentra con Un tipo que ofrece hospedaje Que es un ex marinero Que tiene muchas historias del mar Como para contar Bueno uh -huh. Va a la casa es un viejito en silla de ruedas y empieza a escuchar la historia y le da, toman un té ahí al lado de la, del hogar a, a leña el pibe se desmaya o sea, el viejo lo durmió con el té y le mete algo en el té Sí, una burundanga, no sé, claro. algo un rufi claro ¿qué pasa? el marinero este está muy obsesionado con las morsas y lo que quiere es convertirlo, este muchacho en morsa a ah, medio como el, el 100 pesos humano. Sí, ¿Medio sí, por ahí? Por ese lado. Sí, sí. Pero lo... y, en, ¿Y en qué tono es la película? Ese es el problema. Empieza en tono, tono terror. ajá Bueno, hasta, hasta acá era lo que vimos en el trailer. Que lo, que lo secuestra y después, bueno, el amigo del podcast. Y la novia dicen, che, ¿qué pasa con el pibe? Que no vuelve de Canadá. ¿Dónde está? Pero bueno, en la película... Yo la fui a ver, ya sabía esto por haber visto el trailer, se me hizo eterno hasta que, lo se, hasta que lo terminé de secuestrar y te das cuenta que es un guacho hijo de puta. Que lo quiere convertir en algo Claro, yo me sentía, viste, cuando, cuando sos chiquito y vas a ver una obra de títeres. Ajá. Que decís No, no, el malo está ahí ah. Viste, y Titre es re boludo No se da vuelta Bueno, era como No, boludo, ese es el malo No, no tomes el té Que está rico Porque te estás durmiendo Igual un poco de la búsqueda De una película de terror o de suspenso A veces es que te pongas en ese lugar Bueno, pero fue un embole ¿no? Hasta llegar a esa ah, parte a Triste, triste porque siempre hace reír Kevin Smith Sí, por lo general hace reír Bueno, bueno y lo raro después Es que está medio entre el tono De, de terror y de uy te, y de vergüencita Te, te está mutilando porque Lo va a mutilar para convertirlo en morsa No, y medio de risa Ah. Porque Es raro, como que estábamos medio incómodos Con, con mis amigos cuando lo mirábamos Pero bueno, estuvo linda la experiencia De ir con amigos ¿Y, ¿Y vos y crees ver... que resiste una segunda vez que la veas? Que tal vez encuentres algo distinto a lo que te generó En la primera oportunidad, o pensás que va a quedar ahí No, no, no resiste no nada no Igual Yo te diría que la veas Tenés que verla así Voy a verla si porque me da un poco de lástima no, no, no terminar de consumir todo lo que él ha claro. hecho hay, pero en hay, su carrera Hay cosas que zafan, se burlan mucho los canadienses también, <risa> no sé por qué, pero es gracioso Y, y bueno, no, no dura tanto, qué sé yo, no, hay que verla, si, si uno es devoto de Kevin Smith Claro, tal cual bueno, Si no, no No, está bien. No me pintaste algo tan terrible como hubiera imaginado que podría llegar a ser. Es como que es nada más una mala película. ¿O es mala para los parámetros que vos tenías de él? No, es mala mala. ¿Es me parece? mala, mala. Okay. Sí. <risa> Sobre todo esto me, me parecía raro lo, lo, del, lo del tono. Si lo hacías más comedia negra... Mira, hay películas que resisten eso. Vos tenés, por ejemplo, From Dark Till Done, ¿viste? Sí. el crepúsculo amanecer, que resiste de golpe una, una segunda... Eh, mm. dirección, o sea, que toma como un giro en, en, la, en la estética narrativa, la peli. Hay películas que sean alegrosas de esas, pero es difícil. Para mí acá, si lo hacíamos más comedia negra desde el comienzo, salía mejor. Claro. Pero, porque sí, a veces no sabes si, si sentirte mal por el pibe o reírte, es una situación medio rara. Actúa la hija de Puma Rodríguez también, me parece que es digno de mencionar. Sí, Génesis Rodríguez. Fantástico. Linda piba. Mirá, no, no, no, no sabía que tuviera una hija mucho menos que, que actuara en Hollywood. Sí. O lo que <risa> Así sea. Así es. Fabuloso. Pero bueno... ¿Y qué sí te gustó de lo claro, que... Claro, papá. <risa> ...para salir de este mal trago? Eh, ayer mismo, pero unas 12 horas antes de ver eh, Task, vi Love and Mercy... ...que es una película sobre la vida de Brian Wilson. Uh -huh. el, la sí, mente maestra de los Beach Boys. El, el genio, claro, de los Beach Boys. Que eh, yo te había mostrado el tráiler la semana pasada. Ajá. Poco atractivo el tráiler igual, no sé qué pasó. Sí, muy, hicieron, muy eh, blando. Sí. Mm, muy gris. La película te muestra dos momentos de la vida de Brian Wilson. El primero, cuando graba Pet Sounds. Y después... 20 años más tarde, cuando... Su debacle emocional, sí, digamos, psíquica. Sí, sí, mental, no sé, en, en su peor momento, me parece, en, en los años 80. Eh, empieza con... Bueno, muestran un poco todo el éxito que ya tienen los Beach Boys. Y Brian Wilson, que le agarra un ataque de pánico en un avión y dice... Yo no quiero ir más de gira. Basta. Y se pone a grabar... Y está bastante linda esa parte... De, Está, está muy bien hecho, me parece. El eh, tema del personaje. Paul Dano es el que, que lo interpreta en sí, su la, juventud. La estrella indie sí, del Que cine siempre indie. sufre igual. Sí, como sí, muy siempre de... pasándola mal, ¿no? Es el indie más dramático. Porque Michael Cera también es como estrella del indie, pero. pero por, claro, pero la pasa un poquito mejor. Sus sí. personajes la pasan un poco mejor. Y, y después en, en su adultez eh, lo interpreta John Cusack. Un John Cusack operado. Terrible. Está como lisito. Tiene. Me puso muy mal, ¿verdad? ¿Se eso. podría rebotar sobre su cara? Sí. ¿Cuál cama elástica? Está como pulidita. Hay unos ruidos ambiente. Sí, hay, tenemos, unos, tenemos gente que está haciendo barullo en la puerta de la, de la radioemisora. Eh, que de hecho nos están insultando. Es, eh, es nuestro pet sound. Estamos con, así con. Claro, <risa> tal cual. Estamos haciendo, estamos haciendo música experimental radial. Eh, ¿vos Traemos que, unos mm, perritos. <risa> <risa> bueno, en el trailer muestran eso. Sí. Muestran cuando sí, controlaba a, a los perros. Que trajaste un caballo. No. Sí, es, es hermosa, esa parte es hermosa, la verdad. qué loco, le Ryan Wilson mm, Sí, muy manija. Cuentan que, que a él le pega muy mal... Eh, Al padre le pegaba. <risa> Tuve que decirlo. No, sí. Bueno, el padre era el manager de los, de los Beach Boys. Sí, ¿no? y ellos lo echan. Lo, sí, porque era un loco hijo de puta. Y el sí. loco después va y vende los derechos de las canciones. Sí, sí, es muy traumático todo. De hecho, ahora los bichos Boys siguen tocando porque no tienen un mango. Bueno. Sí. No tienen un mango para paneles, ¿no? Pero bueno. Um, lo, que, lo que cuentan es que a Brian Wilson le pega muy mal um, la competencia que tenía con los Beatles. Sí, sí, sí. eso está mostrado. Está, está reflejado en la peli, mirá qué bien. Sí, porque él dice que como que le está contando a los amigos que escuchó eh, Robert Soul sí. y dice, no, hay que hacer. Y, y ahí sacan Pet algo, Sounds, bueno, claro, y, ahí y se después pone... sacan Sargent Pepe y se quieren morir. Claro, eso ya, ya ni, ni se ve después, pero sí. Es que no, son, no fueron tan reconocidos como, como deberían, por ahí, en su lo, época. Yo creo que lo que pasa con los Beach Boys es que, en realidad, con excepción de Pet Sounds, no hicieron nada que realmente revolucionara un sonido, una escena, un, o no sé... O sea, me parece que, que lo anterior son, es, es una buena banda de rock and roll y de, y de rock surf y demás, pero para mí es con ese disco que realmente es que se los muestra en, en su total calidad musical. Sobre todo de él, de, de, de su gran cabeza, de Brian Wilson. Sí, que ahí fue supuesto. cuando él pudo poner todo lo que quería y hacer el disco que él quiso. Sí, y tiene mucha resistencia. Las armonías de... vocales de ese disco son... Tiene resistencia de algunos de los Beach Boys Cuando vuelven de la gira Y él grabó todo eso Y es ah. muy gracioso, hay una discusión que eh, Mike Love le dice como No, hay que volver a nuestro sonido Esto no es Beach Boys <risa> Y Brian Wilson le dice Pero, pero boludo O sea, los surfistas no nos escuchan y Ni siquiera nosotros hicimos surf O sea, ¿por qué vamos a hacer claro. música de surfistas? No, claro. no tiene sentido Creo que solo uno de ellos sabía surfear Sí, no, no sé eh, de quién. No sé si en la pelota. Creo que, que, creo que era solo el batero, que encima ni siquiera era de los hermanos. ¿Viste que son? Claro, sí. <risa> eh, bueno, y el cantante tampoco era hermano, ¿no? Eh, eh, no es ese, no es Love. Es, es el eh, que es el primo. El primo, claro, tal cual. Mm. Pero sí, ni, ni siquiera sabían surfear. Mm. ¿Algo más destacable de, del incipiente de Bafisi? Eh, no, destacable no. Me quedó una idea. Para mí. Eran como el, el Cristiano Ronaldo de la música, los Beach Boys Porque pensá, pobre Cristiano Ronaldo, hoy nadie lo reconoce Porque está Messi Claro, un poco como packeado, que ¿Sí? estando Mayweather Bueno, igual, no puedo parar de pensar en esa pelea, perdón Ah, me tenés que contar porque yo ignoro mucho de, de boxeo Son básicamente los dos mejores boxeadores del mundo Y son los dos mejores que ha habido en las últimas dos décadas Siendo Mayweather mejor en cuanto a, a títulos, porque nunca perdió. Pacquiao perdió una única vez, pero independientemente de eso, igual para mí es un poquito superior en su boxeo. Pero aparte son lo mejor que hubo en este último tiempo y probablemente lo mejor que habrá porque son fantásticos ambos. Particularmente Mayweather, con todo lo mal que me cae, es tal vez el mejor atleta del mundo vivo. Eh. Me parece, con esto, con esto nos vamos a la música, ¿o no? Vamos a escuchar a los Beach Boys. Que mejor, sí, ¿no? no se puede hacer otra cosa ahora. No. I may not love you, but long as there are stars above you, You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you If you should ever leave me Life would still go on, believe me The world could show nothing to me So what good would you Bueno, eh, se calma, pero, se calma la musiquita Pero por favor no, Sí eh, Bueno, escuchamos <risa> primero los Beach Boys Sí, haciendo God Only Knows God Only Knows Y después Boom Boom Kid, la vida está bien si no te rindes <risa> Ahora me tenté Si no te rindes, entre... sí, si no te rindes Sí, bien en español neutro mm. Si no te rendís Yo tengo la teoría de que él quiere ser Morris ahí ¿eh? Con rastas Claro, sí <risa> poco un Morris es más sucio sí más, más del subdesarrollo me mm. parece el Morris es el que nos merecemos el Morris es el que nos merece, <risa> tal cual tal cual el Morris es el que nos merecemos sin duda ah. bueno son los dos unos lindos sí sí sí sí depende no depende de qué, qué parámetros estemos aplicando para usar la palabra lindo pero sí ponele por qué no por qué no llamarlos lindos sí en un sentido muy amplio ajá Mirá que yo no soy reacio a, a, a apreciar de la belleza masculina, siendo heterosexual y todo. Pero, pero no hablaba de la belleza física, ¿eh? No, no, yo estoy hablando de la belleza física. Ah, bueno. <ríe> eh, pero no me parece el negro mucho atractivo. Me ¿Sí? parece que tiene otras grandes cualidades. Sí, por, yo decía lindo, linda persona. Lindo ser humano. Sí. Eh. Listo. ¿Qué está Mateas de tu parte? No, ¿cómo me decís eso? Ah, el persona tóxica Te voy a Tati. quitar el saludo No, ¿cómo vas si está esta Mateas? Gil Bueno, bueno, ey, ey, ey No terminemos bueno. mal la semana que también empezamos Sí, empezamos con la postal, ¿eh? Sí, y todavía tengo cosas buenas de la semana ¿Cuál fue tu otro gran suceso de la semana, Florencia? Fui a la casa de las cajas Esto es increíble, yo estaba esperando sí. esto E igual el gran suceso de la otra semana Fue que me enteré que existía la Casa de las Cajas Es genial que haya un lugar que se llame la Casa de las Cajas Y que es como yo creo que es Amo mi ciudad O sea, no para de sorprenderme la ciudad de Buenos Aires Sí, me dijeron que había una Casa de las Cajas A vos y al Chano de Tambiónica Ay, no Perdón me eso, estás solo, matando. Eso, eso solo retrasa nuestra charla, te pido mil disculpas No, pero me estás No, me estás tirando unos ejemplos horribles no, Te estoy poniendo en un mismo... Escenario. En la misma oración me pusiste, ya está Bueno Tienes razón, mala mía. Necesitaba una caja. Claro. <ríe> sí. Sino porque iba a ir. Eh, así que fui a la casa de las cajas que queda en el barrio de Once y es exactamente todo lo que una chica quiere. Un lugar lleno de estantes con cajas de todos los tamaños y colores y formas. Fabuloso. Fabuloso. Y encontré la caja que quería. O sea, es es un comercio. Sí. Que es como un depósito gigante de Bueno, no es gigante, pero tiene cajas Cajas por todos lados ¿Qué, ¿Qué otro inmueble me lo podrías poner como para que yo comprenda las dimensiones? O sea, es como qué otra cosa que, que ambos podamos conocer Y que el gran público que nos escucha pueda llegar a conocer Me mataste Ponele, <risa> um, sí, claro, como una estación de servicio, por ejemplo como el... No, no es tan grande Ok, no está. Bueno, ya me desilusioné un poco entonces. Hey, sería. grande como la radio, más o menos. Grande como. Ah, bueno, bastante grande. Sí, y había toda una parte de atrás que no conocí. Tampoco hice una visita guiada. Fui y compré. Pero un poco de ganas te quedaron, ¿no? Sí, me por hizo supuesto. Una visita <risa> guiada. Es más, eh, cuando estaba pagando, me colgué y me, me quedé viendo todas las cajas. Y digo, perdón, perdón. <risa> estaba mirando. Y. Es hermoso. Lo importante es que con la caja que necesitabas. Sí. Y. ¿Qué tanta variedad de cajas había? O sea, ¿le quedaba bien el mote? Para mí le queda perfecto, sí. No le queda grande el nombre, para nada. Ah. Estoy... Es una gran experiencia. Estoy fascinado con que exista semejante lugar y más fascinado estoy con que alguien le pueda dar una utilidad que en este caso sos vos. Sí, la primera de muchas. Ya voy a comprar más cajas a medida que las vaya necesitando. Si no fuera porque no necesite una caja, iría corriendo a ese lugar. Había cajas muy inútiles también, como una caja, no sé, de 5 de por 5 centímetros, por 5. No, eso ¿De es qué tu... te sirve? No? ¿Viste las cajas decorativas? Es muy de señora Paqueta. Sí. Que vas a una casa y hay cajas. Tienen una, una cómoda <risa> y hay cajas, que adentro guardan nada. Y decís, ¿para qué, Garompa, necesitas una caja vacía? Es decorativa. Ah, mira. ¿Pero sabés que, que no guardan nada? Sí. ¿Vos le revisás las cajas Yo... a las señoras? Mira, sí, claro, obvio. Lo primero que hago cuando llevo a la casa a una señora es revisar las cajas. Vos no. No. Es de manual No, tengo, tengo un amigo Y en la casa de sus padres eh, Hay muchas cajas Y ha abierto Todas y cada una de ellas que estaban a la vista En su living, porque tiene dos livings Es, es, es otra historia Es una casa que tiene dos livings Y en las cajas no hay nada No hay nada Decime, qué, ¿de qué sirve una caja que no contiene nada? Se ¿entendés? pone mal No, no Yo tengo cajas llenas de cosas. Claro, acá me están, acá eh, gracias a, a Sebastián de Torcuato que nos dice eh, souvenirs que muchas veces funcionan como souvenirs las cajas, que al, al el estilo cumpleaños y eso que te dan souvenirs. Mira. O casamientos. En el casamiento que fui, me el, no era una caja, pero era como un paquetito donde venían bombones. Mejor souvenir que sea comida, me parece. Eh, o alcohol, pero no hay souvenir de alcohol, me parece. No, pero no estaría nada mal, ¿eh? Los souvenirs igual, por lo general, son cosas que uno mantiene en un lugar no demasiado a la vista y que más luego se tiran considerando un tiempo que ha pasado, ¿no? Sí. Los souvenirs no una no, no, no mierda, por lo general. ¿Te acordás de los cumpleaños, las bolsitas de golosinas que te daban en los cumpleaños cuando eras niño? No sé qué tan feliz fue tu infancia, pero la mía fue muy feliz. Y yo iba a cumpleaños y tus compañeritos o tus amiguitos te daban cuando te ibas una bolsita llena de golosinas. Sí, sí. También lo viví en... No, bueno, sí, bueno. No sé qué tan, traum, tan, tan traumada estás, viste. No, no. No, tanto como Brian Wilson, seguro que no. Mm. Pobrecito. El precio de la genialidad, ¿no? Bueno, nosotros somos genios y no, no la pasamos tan mal, me parece. ¿Nosotros sí. somos qué? Genias o vos que fuiste a las Olimpiadas de Química. No. Yo ya te dije, yo impermeabilicé la cámara de telefonía. Sí, sí, salir 70 de 100 no tiene sentido. No, está, pero si ¿para ¿estás qué al lado fui? de un chabón que tiene la tabla periódica en la corbata? No estás, no puedes esperar demasiado. No, por supuesto. Eh. Bueno, ojalá que la semana que viene sea al menos tan buena como esta que pasó, ¿no? Va a estar complicado. Sí. Con todo lo que conté esta semana. Sí, fue, fue demasiado alta. Ahora te muestro la postal. Dale, la de Cope viene. Sí. Como el tema de Barry Money Low. Sí. Na, na, para, pa, para. Pero elegí. No pasarlo porque me parecía demasiado. No, ¿por qué pasaríamos música que no es bueno, <risa> No cometamos ese error. No, no da, sí. Bueno, hasta el domingo que viene, Flor y oyentes. Nos vemos.